Buenos días, muchas gracias por venir. nos hemos convocado hoy aquí para daros a conocer el manifiesto firmado por diferentes colectivos que durante todo la año trabajamos en el pueblo. El manifiesto, por un lado, pretende transmitir nuestra opinión sobre lo sucedido en las fiestas de este IAD. Y por otro lado, reivindicar el respeto al trabajo que realizan los colectivos del pueblo. Esta es una iniciativa social surgida de los diferentes colectivos que enriquecemos la actividad sociocultural diaria y que ante los hechos acontecidos vi vimos la necesidad de dar una respuesta. Es decir, que de momento somos 38 los colectivos firmantes, pero dejar claro que si algún colectivo tiene interés en adherirse será bienvenido. Ahora pasaremos a la lectura del manifiesto. El 4 de agosto, martes de fiestas, la Guardia Civil irrumpió en la Plaza Santiago para disolver una callejera con batucada que se estaba desarrollando alegremente por las calles de Estella y Zarra. Como consecuencia se produjeron cuatro detenciones, multitud de personas contusionadas y la consecuencia la consecuente rabia e indignación de los cientos de personas que en esos momentos disfrutaban de las fiestas en, la, en dicha plaza. Actualmente los jóvenes detenidos se encuentran a la espera de juicio y con graves acusaciones que podrían derivar en años de cárcel, a lo cual habría que añadir la solicitud hecha para que se sometan a pruebas de ADN. Ante esto nos preguntamos, ¿cómo es posible que por participar en una calejita festiva pueda acabar en una prueba de ADN y con varios jóvenes en la cárcel? Teniendo en cuenta que las acusaciones son por atentado contra la autoridad, desórdenes y en el caso de uno de ellos daños, todo ello fruto de la, de la actuación policial, cabe preguntarse, ¿qué impulso a la Guardia Civil a actuar así? Y si no había ningún delito a denunciar, ¿por qué irrumpió de esa manera en la plaza? Desde el Ayuntamiento los partidos políticos llaman a la reflexión a todos los implicados en los incidentes sin distinguir sin distinguir entre atacantes y atacados. Desde aquí queremos volver esa llamada a la reflexión a esos mismos concejales y partidos políticos. ¿Acaso no son conscientes del atropello que han sufrido nuestras fiestas y toda la gente que disfrutaba de ellas? ¿Acaso no, llenan... ¿Acaso no quieren enterarse de la gravedad y el peligro que supone que gente armada irrumpa en un espacio lleno de gente de todas las edades? ¿Por qué el Ayuntamiento no se solidariza con los jóvenes y con toda la juventud en general? Los colectivos populares que año tras año pretendemos hacer que nuestras fiestas sean participativas y realmente populares y que además intentamos contribuir a construir una Estella lizarra viva y activa durante todo el año, no podemos permitir que nadie nos diga cómo, dónde y con quién debemos disfrutar y hacer la fiesta. Las fiestas son patrimonio del pueblo. La gente en sus diferentes espacios y con sus diferentes actividades es quien les da forma, quien les da color y quien las disfruta. Todas las personas tenemos derecho a nuestro espacio festivo, a expresarnos libremente y a sentirnos parte de las fiestas. Por eso no podemos permitir que nadie rompa las fiestas, que ningún elemento ajeno a las mismas se convierta en el protagonista a golpe de porra, escudo y violencia. La censura no debe tener cabida en nuestra sociedad ni en fiestas ni durante, ni durante el resto del año. Por eso pedimos el máximo respeto y el apoyo a las instituciones hacia los movimientos populares y hacia las actividades que desarrollan. Lo sucedido el 4 de agosto es un síntoma más del tipo de sociedad en que vivimos. Ya hemos pasado varios meses de fiestas y las cosas no han mejorado, sino todo lo contrario. Consideramos que no nos encontramos con un hecho aislado, que además amenaza con repetirse si no somos capaces de denunciarlo públicamente. Que nunca más ningún otro color ajeno a las fiestas, sinónimo de recorte de libertades, sustituya al blanco y rojo de la juerga, la alegría y la libertad de expresión. Bueno, a continuación leeremos los cinco puntos en los que resume lo que reclamamos. Entonces se resume lo que reclamamos. Los colectivos abajo firmantes queremos reclamar lo siguiente. Primero, solicitamos espacio legal y social para las iniciativas populares que enriquecen y aportan pluralidad al pueblo. Segundo, el ayuntamiento tiene que asumir responsabilidades. Hay que proteger a sus vecinos de ataques violentos e injustificados, como los sucedidos en fiestas. No puede permitir que agentes armados irrumpan en una plaza borratada de gente y que con una actitud claramente provocadora pongan en grave riesgo a la integridad de los asistentes. Entre las responsabilidades arriba mencionadas se encuentra la necesidad de defender a los cuatro vecinos que están sufriendo las consecuencias más directas de estos hechos. Para ello solicitamos que el Ayuntamiento se posicione sin ambigüedades a favor de las víctimas. Cuarto, desde los colectivos sociales hemos de apoyar e impulsar las iniciativas de la juventud. Y quinto, el inmediato archivo del caso. Bueno, como ya hemos mencionado, han pasado varios meses de fiestas. A lo dicho ya lo dicho anteriormente, quisieramos añadir que en este momento no son los cuatro los jóvenes afectados más directamente por los hechos, sino que ya son cinco. Eso, a continuación procederemos a enumerar los 38 colectivos que han firmado el manifiesto. Comisiones Obreras Estella. EHN. la LAZ. Bajo Cero. Escupitajo Punk. Flitter. Ocho kant aut kan aut garrua <laughs> la 44 sastraka super sat Aita Elario Olazaran txistulari 19 taldea <laughs> Asamblea de mujeres Askatasuna begibistan Bilguna feminista Centro cultural de la mujer Ekologistak martxan Elektrotxaranga kale Tarro Festa giro Gaste independentista Gure gero alkartea Urdi elkartea. Ikasla bertsaleak. La Bota Peña, Peña La Larraiza dantza taldea. Lizarra taldea. Lizarrako eta Koirakasleak. Lizarrako baturra. Lizarrako gaztea ensambla liga. Lizarrako trikitalia. Lizarrako sala partariak. Os gaiteroa. Peña Guda. Ultima alternativa. Bueno, eta barriro ere, esker mila eta norbaitek nahi izan ez gero sinatzea beretaldean edo, ba, hemen ditugula batzuk hemen daude sinatutako guztiak, eta eskerrik asko zuen.